En TeleEdge Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaria Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana, gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 7 de junio. La Borrasca Oscar nos deja un día nuboso, con lluvias débiles por la tarde y por la mañana. Puede escaparse alguna gota. Las temperaturas van en descenso. Alcanzaremos hoy una máxima de 22 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 19,6 grados de temperatura. Hoy tendremos en la glorieta a la candidata de compromiso y concejal electa Esther 10. Con ella, a partir de las 9 de la mañana, intentaremos comprender los motivos por los que la izquierda sigue sin sumar y sin convencer con ese discurso de su agenda verde y sostenible. Además, las recién elegidas reinas y damas de las fiestas de este año estarán también aquí en nuestros estudios de radio para conocer sus aficiones, sus sueños y, sobre todo, sus opiniones sobre estas fiestas patronales organizadas este año por un gobierno en funciones ...y el que también se formará... ...a partir del 17 de junio... ...con el popular Pablo Ruz, como alcalde... Hoy además les contaremos que la patronal valenciana de Calzado, Abecal, ha denunciado el aumento de la burocracia que asfixia a las pequeñas y medianas empresas que no tienen tanto personal para ocuparse de cumplir con los requisitos de las nuevas normativas legislativas aprobadas en estos últimos años. Por ello reclaman simplificar esa burocracia para no frenar la actividad de esta industria. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó ha denunciado que los acuíferos de Villena, sobreexplotados desde hace décadas, están siendo utilizados por los regantes de Murcia sin restricciones. Por una mala planificación hídrica piden que se protejan y se conviertan en reservas estratégicas, ya que el agua del Júcar llega a partir de ya de este mes para cerrar esos pozos. 1.200 estudiantes se examinan desde ayer de las pruebas de acceso a la universidad en el campus del Che. Ayer comenzaron los exámenes que durarán hasta mañana jueves. Y los vecinos del Altez se quejan por la aparición masiva de mosquitos. Piden una solución inmediata a este gobierno en funciones. La Casa de Andalucía, lo hemos escuchado, tiene ya todo preparado para celebrar a partir de este viernes la Romería del Rocío y luego la Fiesta de la Blanca Paloma en la zona del Pantano, hasta el domingo por la tarde, que volverán a regresar en Romería, hasta la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y en la crónica deportiva, el área técnica del Elche Club de Fútbol ha comenzado a trabajar para planificar los fichajes en cuanto a los jugadores que tienen contrato en vigor, esperan que todos continúen y los que se marcharán, pues hay dudas, por ejemplo con Josan, quien se le ha hecho una oferta para que se quede, pero no ha aceptado de momento las condiciones, por lo que seguirán negociando. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues ayer fue el primer día de la selectividad y los nervios estuvieron muy presentes entre los estudiantes que se enfrentaron a los primeros exámenes. Eh, nos ha salido la, el estallido de la guerra civil y el, y el franquismo, eh, dos textos de, de la guerra civil y las ideas principales y eso. Y decir. Describir de palabras, que era yo he descrito la dictadura y la monarquía parlamentaria y, y ya estaría. Franquismo, guerra civil, yo he hecho el siglo XX y la verdad que muy bien, no han, ido, no han ido a pillar con las preguntas, lo han hecho todo bastante normalito, como lo había hecho yo en clase, vamos. Yo no, yo muy tranquilo, porque yo creo que sí que lo saco, tampoco me piden mucha nota para la universidad, entonces voy tranquilo y tengo buena media, así que... Ya está. Eh, pues bien, la verdad. Eh, he acertado con las preguntas porque pensaba que iba a caer eso y ha caído eso. Y nada, bien, mejor que, que en el instituto porque nos ha dado tiempo a, bueno, a la mayoría acabar. Y muy bien, más tranquila porque me he quitado un peso encima. Peor de lo que esperaba, pero bueno, al final es el primero, el primero sale peor que, que el resto. Esperemos que el segundo de hoy nos vaya mejor a todos. Bueno. Pues nuestra compañera Iciar Martínez estuvo ayer con ellos y esta es la crónica que nos deja en el comienzo de las pruebas de acceso a la universidad de este año. Muy buenos días Iciar, cuéntanos. Buen día, Ross. Este martes comenzó la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad en la UMH. Alrededor de 1.300 alumnos se han examinado en la sede de Elche y 4.127 en el conjunto de la UMH se presentarán a los exámenes para acceder a los grados universitarios. De ellos, un 59% son mujeres y un 40% hombres. De los más de 4.000 alumnos, un 89% se presenta a la fase general y un 9% únicamente a la fase específica. Las pruebas comenzaron ayer martes a las 9 y media de la mañana con el examen de Historia y les salió Guerra Civil y Franquismo, aunque una hora antes ya estaban convocados, nerviosos, entrapados, ...apuntes han entrado a las aulas... ...lo siguen haciendo en el edificio de Altavix y de Arenales... Y hasta el jueves se examinarán de asignaturas de la fase general, como Historia, Castellano o Inglés, y de la específica que dependen del bachillerato que hayan cursado, bien Ciencias, Letras o Ciencias Sociales. Este año ha aumentado un 3% los estudiantes que se presentan en la UMH. Los más de 26.000 exámenes que se hagan en todas las sedes de la universidad, Los corregirán más de 235 profesores en, este, en ese primer día de BAU. En la UMH los nervios estarán presentes y esperamos que la suerte también. Los resultados los conocerán el próximo viernes 16 a las 3 de la tarde. Pues sin duda habrá más nervios el 16 de junio para conocer la nota. Y lo más destacado... De la jornada de ayer es que no hubo incidentes a la hora de iniciar esos exámenes escuchamos a francisco javier gómez vicerrector ha habido muy pocas ausencias los 11 tribunales han comenzado sus actividades como digo sin sin incidencia los alumnos estaban nerviosos como siempre pero yo creo que este año un poquito menos que otros años no sé por qué eh, y yo creo que, al que han acabado el examen de historia están todavía mucho más tranquilos con lo cual esperemos que las pruebas sigan desarrollándose sin incidencias y que eh, les vaya muy bien a los alumnos. Pues con las pruebas de acceso a la universidad ya en marcha y a punto de finalizar este curso escolar, ayer conocimos que el próximo curso comenzará el 11 de septiembre. La Consejería de Educación ha propuesto que este sea el primer día de clase y el 21 de junio el último de 2024. Además, las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre al 8 de enero. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el jueves 28 de marzo hasta el martes 9 de abril. Los consejos escolares municipales son los que determinarán luego los festivos y días no lectivos locales. Pues siguiendo con más temas educativos, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche se ha convertido en la primera de la Comunidad Valenciana en obtener una certificación internacional de la ANECA por la implantación de sistemas de calidad en la formación universitaria. Una certificación para sus tres campus, el de Valencia, Castellón y el de Elche. Hoy se celebra el Día Internacional del Donante bajo el lema Donar ...órganos y tejidos es dar vida... ...en el Hospital General... ...los coordinadores de trasplantes... ...habilitarán mesas informativas... ...para los usuarios en el hall del hospital... ...y en el edificio también... ...de consultas externas... ...en este día los profesionales de la salud... ...aprovecharán... ...para agradecer la generosidad y el altruismo... ...de las familias que de forma voluntaria... ...en momentos muy difíciles... ...contribuyen... ...a que otras personas puedan seguir viviendo... Y es que en la Comunidad Valenciana se ha incrementado en un 13% la donación de órganos en estos cinco primeros meses del año, lo que se traduce en 121 donaciones. En el Hospital General, en lo que llevamos de año, se han realizado 14 trasplantes renales frente a los 10 efectuados en el mismo periodo de 2022, lo que supone un incremento de su actividad de forma considerable. ...informativos en Teleelch, Radio Marca. La agencia EFE informó ayer por la tarde... ...de un nuevo caso de violencia de género... ...la última víctima, una mujer de 32 años... ...que fue apuñalada por su expareja sentimental... ...en plena calle, la agresión ocurrió muy cerca... ...en Guardamar del Segura, la víctima está ingresada... ...en el hospital de Torrevieja en estado grave... ...y su agresor... ...detenido... ...informativos en Teleelch, Radio Marca... ...nos trasladamos ahora a la pedanía del Altet... ...donde las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas... ...han provocado la proliferación de mosquitos... ...los vecinos piden una solución inmediata... ...como ya informábamos el pasado lunes... ...pero ayer nuestra compañera Marga García se desplazó al Altet para comprobar in situ esta situación, este problema y esta fue su crónica. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Raúl. Las fuertes lluvias de las últimas semanas han intensificado la presencia de mosquitos en el municipio, especialmente en pedanías como el Altet o Arenales del Sol debido a su cercanía al Clot de Galván. Esto ha provocado las quejas de los vecinos por la aparición masiva de estos insectos, una situación que califican de insostenible. Precisamente, desde el Altet Decide critican que esta situación se da todos los años ...y que no se prevén actuaciones a nivel municipal... ...para que no proliferen los mosquitos... ...una plaga que estos últimos días se ha podido apreciar... ...principalmente en las zonas cercanas a descampados... ...o espacios verdes... ...también en el entorno del Polideportivo... ...y el Colegio Rodolfo Tomás y Samper del Altet... ...incluso el pasado fin de semana... ...estar en las terrazas de los bares o cafeterías... ...será una acción casi imposible... ...la formación política... Señala directamente a la concejal de Sanidad, Mariola Galeana, por no calendarizar una solución con anterioridad y le piden que, aunque esté en funciones, les dé una respuesta inmediata a un problema que, dicen, lamentablemente se repite cada año. Gracias, Marga. Escuchamos a Ángel Jesús Soler, del Alte Decide. Eh, obviamente, si se actuara entre hoy y mañana, pues imagino que para este fin de semana ya podremos volver a la normalidad, pero... ...pero queremos eso, que se actúe lo antes posible... ...porque si no aquí va a ser imposible... El conciliar la vida normal con, con esta plaga de, de mosquitos... Entonces, ...también solicitamos que aunque le queden dos semanas... ...pero que por lo menos que actúe lo antes posible... ...porque eh, sigue siendo su área, el área de sanidad... ...y tiene que, que protegernos de, de esta plaga". Y continuamos con más asuntos... ...la patronal del Calzado Valenciana... ...ha exigido la simplificación burocrática... ...para evitar la ralentización de la actividad de las pymes... Ayer Abecal celebró su asamblea ordinaria y constituyó la nueva junta directiva. Su presidenta, Marian Cano, denunció el tsunami burocrático al que tienen que hacer frente las pequeñas y medianas empresas del calzado, lo que supone una ralentización, dijo de su actividad. Según Cano, en los últimos meses se ha acumulado la aprobación de normas legislativas en España y de la Unión Europea, que suponen una carga de trabajo extra y una dificultad añadida ...para las pymes que no cuentan con tanto personal... ...para atender los nuevos requerimientos administrativos... ...como el canal de denuncias, el protocolo de acoso... ...los planes de igualdad, entre otros muchos... ...también hay otro problema... ...que se ha abordado en esta asamblea... ...fue el del relevo generacional... ...no hay mano de obra cualificada... ...es escasa... ...y por ello se ha trabajado en este último año... ...con el gobierno valenciano... ...para establecer una formación profesional que se ciña... ...a las necesidades reales de las empresas... ...y hace unas semanas se lanzó junto al Ayuntamiento de Elche... ...una campaña de promoción... ...para atraer al talento de los jóvenes... ...y lograr que vean... ...este sector... ...como una industria atractiva... ...para su futuro. Pues la Cátedra de Calzado de la Universidad Miguel Hernández... ...ha convocado una ayuda a la innovación tecnológica... ...en el calzado... ...la finalidad... ...es fomentar el interés y la investigación la generación, el avance del conocimiento científico y la innovación tecnológica de calidad, además de reconocer el esfuerzo de los investigadores que contribuyen de forma relevante a promover el sector con la idea de impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad investigadora y la innovación tecnológica. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y del sector estratégico del calzado pasamos a otro también, el de la agricultura. La Junta Central de Usuarios del trasvase de Júcar Vinalopó ha vuelto a ir a los tribunales por el agravio que sufren al comprobar que los agricultores de Murcia pueden seguir sacando agua de los acuíferos de Villena y los de la provincia de Alicante no. Lo tienen prohibido. El presidente de la Junta, Ángel Urbina, ha señalado que el contencioso administrativo que han interpuesto por este agravio se debe, de nuevo, a una mala planificación hídrica de este Gobierno. Es ilógico que los agricultores de Alicante se hayan comprometido a cerrar de forma progresiva los pozos, estos acuíferos tan valiosos, para convertirlos en reservas estratégicas y los de Murcia no tengan previsto poner fin a la sobreexplotación de los mismos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 que suena más igual eh, en Villena, en Yecla o en Jumilla, pues que unos tengan un plan para reducir y otros no. La solución es cerrar de forma progresiva esos pozos, ya que el trasvase Júcar Vinalopó se ha puesto en marcha para tal fin. Ayer mismo se firmó el convenio con Aquamed, entidad del ministerio, para comenzar a traer a partir de Yal esos 18 hectómetros cúbicos y medio del Júcar a este territorio. Acaba de firmar el acuerdo con ACONET, que es la empresa estatal que pone en marcha el trasvase Júcar de Lopó, para traer este año ¿eh? 18,5 km a partir de hoy. O sea, acaba de firmar ahora y vamos, el agua vendrá la semana que viene, pero va a llegar a Alicante agua de Júcar a partir de la semana que viene. Seguimos en el sector agrícola porque Asaja ha hecho balance de la campaña actual de cítricos y no es bueno. ...advierten que el bajo precio del limón... ...no compensa los altos costes de producción... ...denuncian además que siguen ejecutando... ...prácticas comerciales desleales... ...prohibidas por la ley de la cadena alimentaria... ...han detectado que los grandes operadores... ...que controlan el mercado... ...alegan que parte de lo que compran... ...lo hacen para la industria de los zumos... ...pero lo venden en fresco... ...en el mercado internacional... ...como producto de segunda... ...para llevarse gratis... ...hasta el 50% de lo pactado inicialmente... Con el agricultor. Informativos en TeleElch Radio Marca. Bien, pues vamos a hablar de fiestas... ...porque la Romería del Rocío vuelve esta misma semana... ...todo está preparado para que el viernes comience... ...esa peregrinación con la Blanca Paloma... ...desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús... ...hasta el Pantano de Elche, ...donde pernoctarán dos noches para festejar... ...con un amplio programa de actividades... ...la Fiesta del Rocío... ...durante 32 años se está realizando esta fiesta en el Pantano... ...y desde la Casa de Andalucía... ...su presidente Juan José Jaimez. ...nos ha dicho hace una hora, aquí en el programa La Glorita ...que ya lo tiene todo preparado. Bueno, esperemos que este año pues, haya más afluencia de gente... ...porque, claro, exactamente las personas que nosotros vamos allí... ...no se lo puedo decir, porque eh, allí aquello es una peregrinación... ...entonces hay gente que va, eh, se quedan un ratito... Eh, ...le piden cosas a la Virgen, eh, hacen, se, este año tienen... También un sitio donde puedan tomarse ...y su refresco. Y el pasado 5 de junio, con la luna llena, brillante y espectacular, se cumplieron 125 años del nacimiento del poeta granadino más universal. Federico García Lorca, uno de los genios de la literatura del siglo XX en Elche. El grupo de teatro de Felicidad Alarcón, Ané Malgrá, ha preparado para mañana jueves a las 7 de la tarde con entrada libre en la antigua Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo ...en La Glorieta, un homenaje a Federico García Lorca... ...el poeta que rompió esquemas... ...y que llevó a la literatura española... A ...las vanguardias artísticas... ...sus metáforas y lírica aún perduran... ...y siguen inspirando a cantantes, pintores y escritores... ...lo vimos en el Eaea de Nuestra Blanca Paloma... ...y Miguel Poveda, en Lorquecio... Y es que en este 125 aniversario de su nacimiento lo seguiremos viendo, sintiendo en numerosas manifestaciones culturales y festeras. Que la sexta luna huyó, torrente arriba, y que el mar recordó de pronto, y los nombres de todo su hogado recorrieron los cafés y los cementerios. La iglesia abrieron un botón en la yarmario destrozaron tres esqueletos para arrancar su dieta de oro y ya no, no no me encontraron no me encontraron María Alonso.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 Yoda .4 Teleelch, Radio Marca. Nos vamos acercando a las ocho y media, ya está con nosotros Paco Gómez... ...muy buenos días Paco. Hola Ross, buenos días. Y tenemos descanso, pero quienes no descansan, lo has dicho muy bien en la crónica... ...son los refuerzos que han llegado para ese área deportiva técnica... Tienen que acertar y no cometer los mismos errores que en la temporada anterior, que ha sido nefasta, aunque haya tenido un final eh, digno, pero es para olvidar la temporada. Sí, bueno, cualquier descenso empaña cualquier temporada en la historia de un club y está claro que la temporada 22-23 en el Elche será recordada por la del centenario y el descenso y además un... Un descenso anunciado meses atrás. Bueno, pues ahora toca eh, corregir esos errores, graves errores, y acertar en la confección de una plantilla que solo se plantea un objetivo, que es el ascenso, el regresar a primera división la próxima temporada. En ese sentido, la dirección deportiva pues, eh, trabaja en dos frentes. Uno, el perfilar los jugadores que tienen... Eh, para la próxima temporada con contrato y otros que no tienen contrato y que interesan, no es nada sencillo que algunos futbolistas eh, acepten la oferta de renovación. Ya lo comentábamos claro. la semana pasada, Gerard Gumbau tiene propuestas de primera, entre ellas el Rayo Vallecano. El Granada, Gerard Gumbau ya al club ha comunicado que no va a seguir, aunque no es nada oficial, pero eh, sabe la dirección deportiva que no va a poder contar con, con Gerard Gumbau. Porque inter... él quiere seguir en primera claro, división. Claro, claro. Cuando tú tienes el proyecto, la oferta de, de seguir en primera división, pues aquí no hay color, ¿no? Es mm. como si, no sé, en cualquier trabajo, pues eh, estás en un en un nivel 1 y te ofrecen un nivel 3, ascender 3 tres puestos, ¿no? aquí es lo mismo, de segunda división a primera división no hay color, el escaparate es infinitamente superior, la repercusión, el dinero, el contrato, en fin, todo. Las primas, por ganar todo. Se... Pues me sorprende que haya tanta, <coughs> tanto optimismo de que van a regresar los 17, 18 jugadores que todavía es que tienen Gumbau, contrato en vigor. Claro, estamos hablando de Gumbau, que no tiene contrato que no en tiene, vigor. Pero los que sí tienen... Los que sí tienen contrato que... en vigor, el sí, club que... cuenta con los 16, yo creo que alguno va a salir, uno de los casos sin Sin duda más eh, llamativos puede ser el de Omar Mascarel, Lucas Boyé, eh, Pere Milla, incluso Edgar <ríe> Variete Temorente están en el mercado porque son jugadores que tiene una buena cotización uh -huh. en primera, pero por ejemplo Edgar Badía ya dejaba claro en, en a todo gol eh, que es casi imposible que salga porque está muy bien, es muy feliz y cuando uno es feliz eh, otras cosas no le llaman. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, dicho esto, cualquier jugador que tenga un contrato en vigor, por ejemplo el caso de Omar Mascarel, es más que previsible su salida porque todos al, al bajar a segunda división sus cláusulas de rescisión han bajado Y en el caso de Mascarel, cuando se le renovó por tres temporadas el año pasado, eh, su cláusula es de 5 millones de euros, pero si se bajaba a segunda, él impuso una cláusula que por 500.000 euros saldría cedido. Es decir, que lo más probable es que Mascarel, eh, bien sea el Mallorca o incluso el Granada, eh, equipos que están preguntando por él, acabe marchándose. Puede ser el caso de Mascarel, veremos si el de Lucas Boyer, desde luego son los más cotizados. Y de los 16 jugadores que tienen contrato en vigor, yo creo que dos, dos, tres pueden salir. Por lo tanto, son plazas que hay que cubrir. Pero bueno, que no se acaba el mundo, ¿eh? porque se marchen futbolistas. Esto es la ley de la oferta y de la demanda. Ya, pero ¿se puede acabar el proyecto de Sebastián Becasese? ¿Cómo que se puede? Se va a iniciar, no es que se va a acabar. Se va a iniciar el proyecto no. de Sebastián Becasese con los que se marchen, adiós muy buenas y con los que hay que fichar quiero decir que en segunda división eh, que se vaya Mascarell que se vaya incluso fíjate lo que te digo para mí es más importante Lucas Boyé eh, no voy a decir que no tiene importancia porque la tiene si tú sí te que quedas, si tú, y te y quedas con, si tú te quedas con tus mejores jugadores pues es un plus pero que mmm, ha pasado otros años. El año del ascenso a Primera División se marcharon jugadores que parecían importantes y luego se ascendió. Quiero decir que no hay nadie imprescindible, aquí no hay mmm, ni Messi ni Cristianos y el que no quiera eh, estar aquí a gusto, bueno, de, de todas formas el club no tiene que para nada regalarlos. El club de momento está siguiendo una buena estrategia, no ha dicho que quiere desprenderse de nadie, todo lo contrario, su mensaje es «contamos con los 16», Y con ese mensaje, pues el club que quiera, pues tendrá que o pagar la cláusula de rescisión o negociar con, con el club. Pero bueno, eh, yo creo que tenemos semanas por delante en este mes de junio para ver entre los que se quedan y los que se van y luego acertar, lógicamente, con los fichajes. Bien, y en segunda división, ¿el Elche es uno de los equipos con mayor presupuesto? Claro, claro. Ya lo comentábamos semanas atrás. Va a tener uno de los tres mayores presupuestos junto con el Español y el Valladolid. Yo creo que el Español va a tener el mayor presupuesto porque por historial en primera división eh, pues va a tener una ayuda del descenso mmm, seguramente cercana a los 20 millones de euros. El Che y Valladolid podrían estar en torno a los 14-15 y eso unido a lo que van a cobrar por televisión, que es muchísimo menos de lo que cobraban en primera. Ahí va a bajar un 80% la El, el, el ingreso por televisión, que suele ser el 90% del presupuesto. Pero aún con eso, los 14-15 millones del descenso, más los 7-8 por la televisión, campaña, de bonos es que también baja la mitad, pero bueno, el Elche podría tener un presupuesto superior a los 20-22 millones de euros, eh, que va a ser con mucho la media de segunda división que va a estar entre los 8 o 10 millones de euros. Es decir, que va a tener el doble que la mayoría de plantillas. Por eso, bueno, pues estamos viendo que el Granada ha ascendido, que el Levante y el Alavés, equipos que el año pasado también descendieron, están ahí para luchar en el playoff y hasta la última jornada pudieron ascender directamente. Es decir, que el dinero eh, sí da la felicidad, el dinero en segunda división sí puede marcar la diferencia, sí... ...aciertas, lógicamente, con... ...sobre todo los fichajes... ...teniendo en cuenta que vas a mantener... ...más o menos la base de la plantilla. Pues mucha expectación <tose> para este mes de junio... ...antes y, de que comience y para el y julio... Y, ...en la pretemporada... Y ya, y, sí. ...pero la liga empieza en agosto... La liga empieza además el fin de semana... ...del 12-13 de agosto... ...en plenas fiestas de agosto... ...o sea que se adelanta una semana... Eh, ...la segunda división es muy larga... ...son 42 uh -huh. partidos... ...y bueno, pues la pretemporada empieza el 3 de julio... ...la plantilla ya está de vacaciones... Y hay que intentar adelantar al máximo el, el trabajo para que cuando vengan dentro de menos de un mes ya el 3 de julio los los jugadores y pues pudiera tener ya un armazón de plantilla importante en torno al 85-90%. Siempre luego final de julio primeros de agosto hasta finales de mercado y más conociendo a Bragarni siempre va a haber una puerta abierta a más fichajes. Veremos entonces estaremos pendientes. Gracias Paco. Adiós hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la previsión del tiempo.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 Látiles de leche. Saborea el oasis. La borrasca Oscar nos va a dejar una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos. Por la mañana no se descarta que se escape alguna gota. Por la tarde esperamos precipitaciones débiles. Viento en calma primeras horas. A partir de mediodía se activará el viento puntualmente flojo de componente este. Hoy con el efecto de la nubosidad las temperaturas van a bajar máximas en torno a los 22 grados.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 A partir del viernes y durante el fin de semana, con el avance de una masa de aire cálido, ambiente mucho más soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad, y van a subir bastante las temperaturas. Para el viernes ya alcanzaremos valores máximos en torno a los 28 grados, el sábado podríamos superar los 30 grados y el domingo de nuevo rozaremos los 28 grados.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 101.4 Tele Elche Radio Marca. 11 minutos pasan de las ocho y media. Es momento de conocer cómo se circula por las calles de Elche y para ello con... vamos a la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos como cada mañana. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo estás viendo el tráfico a estas horas?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 Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, hasta el próximo día 13 estará cortada al, al tráfico la calle Julio Sánchez Gómez, tramo comprendido entre la calle Pedro Juan Petiñán y la calle Antonio Machado. Quedando libre el tráfico eh, la calle Fernanda Santa María. La calle Conrado del Campo, cruce con Manuel Álcaraz Mora, continúa cortada por obras de canalización. Y hasta el próximo viernes, la calle José Romero López estará cortada al tráfico en el cruce con Mario Pastor Sempere por reparación de canaliz canalizaciones. Y por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones vías alternativas y recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Pues después de conocer la información sobre el tráfico, vamos con el repaso de la Prensa Nacional. Hemos abierto las portadas de algunos de los diarios y hoy todos recogen el desastre ocurrido ayer en Kiev con la destrucción de esa presa. El diario El País dice que Kiev acusa a Rusia de destruir una presa para frenar su avance. Las autoridades ucranianas evacúan a miles de personas por la subida del agua en la orilla del río eh, Nieper tras el derrumbe de la infraestructura estratégica dicen que el mundo, por ejemplo, en su portada trae ...el testimonio de un testigo que dice... ...nos gritaron, corre, que viene una ola de 5 metros... ...miles de personas huyen de esa localidad ucraniana... ...y otras tratan de salvar sus casas inundadas... ...Zelensky acusa a Rusia, el mundo debe reaccionar... ...y la Unión Europea denuncia que se trata de un crimen de guerra... ...y exige responsabilidades a Putin y a sus aliados... ...la OTAN advierte de que se producirán graves daños medioambientales... Y otra de las noticias que hoy sale en portada es eh, el discurso de Feijóo. Dijo ayer que apuesta por acabar con el Ministerio de Igualdad y la Ley Trans. El Gobierno tacha de proyecto destructivo el plan del Partido Popular. Así lo refleja el diario El País en su portada El Mundo. Dice que Feijó multará a los colegios que no cumplan el 25% de castellano. El PP promete reforzar la inspección educativa para garantizar que todos los centros catalanes aplican el mínimo que establece la ley. Y en cuanto a las negociaciones difíciles entre la izquierda para unirse, para sumar, Nos dice el diario El País que tensión entre las izquierdas en la recta final para el pacto en su mar. Y El Mundo refleja esta noticia titulando que Yolanda Díaz al borde de la ruptura con Podemos entre ataques de iglesias. Dicen que las negociaciones para una candidatura unitaria de la izquierda liderada por Yolanda Díaz se han llenado de toneladas de barro. Quedan menos de 72 horas para que expire el plazo para registrar esa coalición y el chapapote vertido en forma de ataques por Pablo Iglesias podría provocar un desenlace pues traumático. Veremos, así es como nos lo cuenta el diario El Mundo. Hay más noticias nacionales y es que Sánchez aprueba 90.000 millones de euros más en créditos y ayudas ...de la Unión Europea... ...y hablan de las vacas confinadas... ...tras la temeridad de PP y Vox... ...freno al menor control de la tuberculosis bovina... ...en Castilla y León... ...el país nos cuenta que miles de vacas y Castilla y León están confinadas, todas las reses, enfermas o no, de provincias con incidencia de tuberculosis bovina han sido paralizadas. La Junta, en manos del PP y Vox, había aprobado relajar, dice el país, los controles que exige la estricta y costosa normativa europea sobre esta enfermedad y el Gobierno y la justicia han frenado ese cambio hasta que la comunidad devuelva la norma a su Estado previo ninguna vaca puede moverse. Es lo que ha dictado el gobierno. Vamos al diario ABC en portada. ¿Qué nos dice este diario? Bien, pues que en portada nos trae la fotografía de Dolores Delgado, cogida del brazo de su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García. Ortiz en una imagen de octubre del pasado año. Y titulan, los fiscales intentan frenar el dedazo de su jefa a favor de Lola Delgado. Avisan a Álvaro García Ortiz que puede ser sancionado si insiste en nombrar al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática a su amiga, que lo promovió al cargo de Fiscal General del Estado. Esta es la noticia de portada del ABC y hay otra en la que nos cuenta en titulares que el Gobierno convoca... ...101 plazas públicas para periodistas... ...a un mes de las elecciones... ...el último año del PP se ofertaron ocho plazas... ...en 2019 con Sánchez ya en el poder... ...ascendieron a 60... ...cifra que se multiplica casi por dos... ...en la convocatoria fechada... ...dos días antes del 28 m Y la razón... ...en titulares... ...pues nos cuenta... ...que el gobierno de Sánchez no informa del acuerdo migratorio... ...al que llegó con Biden... ...se desconoce el texto completo del acuerdo... ...el gasto público que supondrá o el número de desplazados... ...el precio de la foto de ese 12 de mayo... ...tenía un coste concreto, nos cuenta la razón... ...el envío a España de miles de inmigrantes... ...que los norteamericanos no desean en su territorio... ...según un acuerdo que surge... ...de la disposición mostrada por Sánchez hace un año en la Cumbre de las Américas, cuando aceptó echar una mano a la Casa Blanca. También nos cuenta la razón que Calviño utiliza con fines electorales el dinero europeo para cerrar la agenda política. Centra el reparto de más de 100.000 millones en el plan social. Y la razón, además, nos dice que el Ministerio de Justicia pues no ha podido lograr frenar la huelga de funcionarios, los sindicatos cargan contra la nula oferta a sus demandas. Y toda la prensa nacional hoy recoge a Carlitos Alcaraz porque derrotó ayer a Sisi Paz en el Roland Garros y desafía ahora a Djokovic en las semifinales de París. ...una semifinal que tendrá lugar este viernes... ...también el diario El País recoge en portada... ...que Carlos Alcaraz sigue lanzado y ya está en semifinales... ...el mundo dice lo mismo... ...Alcaraz arrolla a Sisi Paz y se cita con Djokovic en semifinales... ...pues esperemos, tendremos buen tenis este viernes... ...esperemos que pueda conseguir pasar a la final... Nosotros seguimos, ya saben que a las 9 de la mañana tenemos aquí prevista la entrevista con la portavoz de Compromís, Esther Díaz y concejal electa, para hablar precisamente de la izquierda, de si suman o no de esos pactos y sobre todo para hacer valoración de cómo se ha votado en el Che a Compromís. Nosotros continuamos, no se vayan, porque también a las 9 y 20 aproximadamente Conoceremos a la Reina Mayor y sus damas elegidas el pasado sábado en la Rotonda del Parque Municipal para representarnos en las fiestas de este año de 2023.